Pero será la tarde, seguramente, señora Hernán Yunes, en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos y en Internet, a través de, por supuesto, Frecuencia Cero y su streaming... Y la red satelital de Farco se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, al confín del universo, allí donde quizás exista alguna otra comunidad como la nuestra que pueda escucharnos y a lo mejor contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. En muchas películas de ciencia ficción las historias de los tripulantes de colosales naves espaciales Transcurren a partir de que despiertan por alguna razón de sus hibernaciones Generalmente están a bordo de cargueros gigantescos que van o vuelven de explotaciones mineras En remotas colonias de lejanos planetas los cuales probablemente tienen geografías con más de un océano sin superficie One Yet it feels just so strange like cold and seems like Diaty with than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 ¿Quién sabe si la exploración minera en otros planetas Con el propósito de abastecer a la Tierra en el futuro Sea algo que tenga algún sentido Pero sin embargo una de las metas con vistas a la exploración espacial Es llegar a Marte para buscar combustibles fósiles Y desentrañar por qué razón no hay agua en su superficie cosa que podría suceder también aquí en la Tierra en cualquier momento, y que seamos testigos de que nuestro planeta también experimente algo así como el último aliento de Daphne. Stop! Es pensar sin cansarme. pensar besar do, do, do, donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos, ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz, voz hacia nuevoss universos viaje el mensaje de Philip Pensando sin cansarse se nos puede escuchar a través de 89.3 FM Campo en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. La radio del mítico barco Mapuche, eh ese que recoge los muertos en el mar para darles una nueva vida a bordo. Así cuenta la leyenda y precisamente la característica de esa importante radio ¿sí? del sur que nos retransmite. 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, también es de la partida. 92.1 FM del Lago en el Valle de Cala Muchita y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. También nos ayudan a difundir nuestro mensaje. ...al cosmos. Situaciones que se presentan en otros lugares del espacio... ...pueden ayudarnos a, rec a recordar, comprender y prevenir hechos... ...que ya se vislumbran en nuestro presente. Así es que sondear la atmósfera densa de Venus... ...nos permitiría entender... ¿Cómo es que su efecto invernadero se ha disparado y ha llevado a que la temperatura en su superficie sea de 482 grados centígrados? Situación a la que también estamos expuestos y que sería como si el calor de la tierra de abajo saliera afuera. ocurrió hace unos 15 mil millones de años mil millones de añososos la ciencia lo denominó la gran explosión más comúnmente el big, big Bang. Nuestro agradecimiento, reconocimiento y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. Un gran saludo a Nicolás Rojo. ¿sí?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 fuera de nuestro alcance. Tenemos que desplegar robots y personas para llegar a todos aquellos sitios que hoy parecen imposibles de alcanzar. Y debe haber personas que lo hagan, entre otras razones, porque los robots son malos geólogos de campo. Las personas no Son las que gozan de poseer el atributo de contar con una suave alma.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 Una forma de ampliar nuestra visión del cosmos es mediante los telescopios que se han convertido en nuestros potentes ojos sustitutos para escudriñar el universo. Para que ninguna parte quede oculta y para que ellos la vean, los deberemos poner en órbita ampliando el panorama de su observación sin importar qué hora sea, incluso Aunque se trate de las 4.45 a.m.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 Las principales potencias de nuestro mundo, incluso hasta algunas que no lo son tanto, procuran una fuente académica para contar con los mejores y los más brillantes astrofísicos, biólogos, químicos, ingenieros, geólogos y físicos. El conjunto de todos será el misil más potente por su capital intelectual que los conducirá a la conquista de otros sistemas solares y les permitirá llegar de la claridad a la claridad. I vår tro Talar om att det som sker Tar oss till en Bättre värld Vad är sant Och vad är falskt, I en framkallad illusion Att bli försedd Och lätt Konstant beredd Gör dig fri och stark i tro Frågor Som stäms el amygnat Drömmar om Abstrakta ting Toros oss med på en osean Föld Där begränsning rätt Fel och tid Ej har någon existens Förfundliga ting Finns donde puedes pensar sin cansar de esa do, do, donde no llegan los ojos no llega los ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz hacia el nuevos universos ...viaja el mensaje de Philip Neil deGrasse Tyson paradójicamente nació en la misma semana que se fundó la NASA. Al igual que Madonna, Michael Jackson, Prince, Michelle Pfeiffer y Sharon Stone. ¿Por qué le brillan los ojitos cuando digo este nombre? ¿Se acuerda de algo? Seguramente, sí. Bueno, el mismo año que nació Neil deGrasse Tyson, <ríe> se patentó la muñeca Barbie. Pero Degrass Tyson se dedica a estudiar el universo, la segunda profesión más antigua del mundo. Sin embargo, las letras de su nombre no se iluminan en las marquesinas de los teatros con mágico neón.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 Neil deGrasse Tyson es uno de los mayores divulgadores científicos de la actualidad. Sí, Hernán Yunes también, seguro, sí, sí, porque nació ahí un día antes, un día después, no sé bien. Pero bueno, es autor de varios libros de divulgación científica y de artículos especializados en astronomía y astrofísica. discípulo y sucesor del célebre Carl Sagan, se puede decir que es el auténtico hombre sobre la roca.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 Neil deGrasse Tyson se define como un académico y si bien ha formado parte de dos comisiones presidenciales, se considera a sí mismo como una persona que no ejerce ningún poder sobre persona, lugar o cosa alguna. No detenta al mando de tropas ni de sindicatos laborales. Es interesante repasar sus anécdotas, su característico humor controversial y las provocadoras ideas de ¿Quién dice lo único que tengo es el poder del pensamiento?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 No están últimamente por aquí, o sí. No aparecen nunca. No vienen jamás. Muy bien. Quien hace todo es Hernán Llunes. Increíble. Sí. En la conducción Jorge Ingeniero, operación técnica y puesta en el aire... Él. El que hace un capuchino extraordinario. Es una... Her... es Hernán Llunes. Quien dirige generalmente es Hernán Daisich colaboran aquí aunque hasta ha perdido su puesto porque usted lo desplazó Hasta si usted el catering también. Lucas y Javier, qué bueno, nos cobra el capuchino, todo, todo lo que está a la mano, ¿sí? Una realización Bellas Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbang@frecuencia0.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, RadiosNet. Meliores Radios, TuneIn, Simple Radios, Radios.com y iVox en todos lados. Y ¿sí? Spotify también. Eh, todo aquello que no le gusta a Matías Levín, por supuesto. Será hasta la semana que viene. Chao.